Así que bueno, vamos al Top 7 y nos vamos a meter en las noticias. Siete noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know, tú sabes. Renunció Raúl Garrel, hermano de la Ministra de Seguridad. Era el jefe de gabinete de asesores de esa cartera Fue el encargado de escribir la resolución que modificó los salarios de las fuerzas Dando inicio a las protestas El premio Nobel de la Paz esta vez no fue para una persona El comité noruego se lo otorgó a la Unión Europea Le dio su reconocimiento a la organización continental Por su lucha por la reconciliación, democracia y los derechos humanos no confirmó el paro nacional Dijo que si el gobierno no escucha los reclamos no queda otro camino Fue masiva la marcha a Plaza de Mayo convocada por la CTA Camioneros Docentes y Federación Agraria. Excelente partido del seleccionado argentino en el clásico sudamericano frente a Uruguay, allí en Mendoza. Fue 3 a 0, la pulga la rompió. La Corte Suprema autorizó el aborto, se resolvió suspender la medida cautelar dictada por una jueza civil e informar a las autoridades de la ciudad que no existen obstáculos judiciales para la realización del aborto no punible. Extienden las clases por las tomas, el gobierno porteño prolongará el cierre del trimestre por el conflicto con los estudiantes. Según los días perdidos en cada institución, será el tiempo que deberán recuperar los alumnos. Leandro Despuy sigue al frente de la Auditoría General de la Nación. El oficialismo lo había desconocido al considerar que había vencido su mandato, pero la UCR lo respaldó y el kirchnerismo aceptó su continuidad en el órgano de control. Guau, wow. vamos a decir Miaw. siempre, Guau, uh, todas las cosas que pasaron en esta semana que no estuvimos. Guau, wow. wow, como si no, nunca no. lo dijéramos. Mejor no lo digas más. No, pero déjame decirlo una vez más No Bueno, está bien, no importa uh, hecho... che, ¿cuántas cosas pasaron esta semana? ¿Cuántas cosas pasaron esta semana, <risa> viste? So, fueron siete noticias que elegimos nosotros Mejor dicho, nuestro productor, Fede Andreón Muchas nuestro gracias director, nuestro, oh, nuestro... Nuestro querido, todo el, el más fachero <risa> de la mesa <risa> <todo>. Sí, sí, <risa> no sé si para tanto, pero bueno Es un, un 80% de lo que somos nosotros Obviamente Y vamos a empezar hablando con el temita de Moyano Ollano y y la CTA que hizo una marcha a Plaza de Mayo, la CTA junto con eh, camioneros, eh, encabezaron una protesta frente a la Casa Rosada, en la que estuvieron presentes también eh, además de entre otros de Micheli y de Hugo Moyano estuvieron presentes los hijos Pablo y Facundo exactamente che. que Facundo hasta, es hasta que ahora es el se dio vuelta el panqueque es es sí. dipu es diputado por el kirchnerismo él, él igual dijo que era el ala más eh, El ala más kirchnerista el ala menos conservadora <risa> del kirchnerismo qué <risa> difícil bueno <risa> el más conservador <risa> ¿O era el más conservador lo, el más conservador de los trabajadores de la <risa> ala más kirchnerista del moyanismo También, sí, es que, no, que no, hasta no, hace no. tres meses era todo muy todo cristinista, amigos. todo eso cristinista, sea, o, sí, o, se bueno, engloba en, la, en el. A paso en el, de vencedores, si A paso de vencedores para Cristina Kirchner Todo no, esto pues. dentro del, del amplio arco del peronismo que nos encanta. Sí. nos encanta poder definirlo Hola, Somos todos novela. peronistas Che, en serio, eh, sindicatos, además de la CGT, estuvieron los gremios de CTA y ATE, docentes de UDOCPA y Ferroviarios uh -huh. Dentro de las organizaciones, de, de las, que, las banderitas que se vieron, participaron la Federación Agraria, la CCC, la triple C Corriente Clasista y Combativa ¿Cómo estás? La FUA, sí, para los que no me conocen de la Nación Universitaria Exactamente, el MCT Teresa Vive, calculo que debe ser un... El movimiento de de los trabajadores, sí, pero vive. el Teresa Vive, sí. eh, bueno. eh, Barrios de PRE y de Barrios pre. de Pie y el patri, Partido Obrero. Uy, estoy re mal, ¿vale? bar Barrio Barrios de Pino es del... No. Del de... <risa> eh, ah, ah se me fue el nombre. Uh, uh, uh, uh, uh. Del. Barrio Ay, de la puta madre. que está Victoria Donda? Se me fue. No, eh... del no de es Libre del Sur. No, eso es la. De Libres del Sur, pero también estaba. Uh, Ahora participado mm. en alguna que otra coalición, pero la verdad que no recuerdo. Puede ser. Puede, puede ser, ser, hay que buscarlo porque en Twitter está Barrio Pero de a, pie hablando y de Papo. Victoria Donda, los que se lo vio al, al nuevo integrante del FAP para las próximas elecciones, a Pino Salanas, y la vimos a la querida Bill Ripoll ¿Sí? Estaba sí, ¿sí? el perro santillano, hace un montón que no se veía el perro santillano. Claro. Wow. No, por lo menos que yo no lo veía en público, no sé si. Sí, por ahí estoy medio desconectado, pero sí, así digamos. no banda en la vida. Qué locas esas <risa> esa coaliciones. <risa> esas coaliciones, sí. Et, et, esta... esta reunión es rara. Sí, bueno, bueno, pa, más o menos para sacar el limpio. Eh, eh, originalmente en realidad iba a ser eh, CTA, la de Palomicheli y la CGT de Moyano, después uh -huh. la de Moyano dijeron, no, no, no vamos, Camino no va, y al último dije, dijeron, ya fue, vamos, vamos. Va. <risa> y fue así, varios va? va. Levantaron, sí. Eh, Ellos decían que coparon la plaza, que no había nadie, que estaban todas las calles cortadas, qué sé yo, que ellos calculaban unas 80.000 mil personas, se estima entre los diferentes medios que hubo entre 20 y 30.000. mil. Yo puedo dar fe que eran un montón. ¿En serio? Son un montón. Yo tuve que cruzar cuatro cuadras. Tuve que ir desde desde, desde Perú y, y diagonal hasta Florida y Sarmiento y en, en esas cuatro avenidas que crucé, dos eh, creo que hubo vi como cien encolumnamientos de de movimientos, que fue un recontra requilombo de gente, la verdad es que estaba muy muy lleno en serio. El bichito uh -huh. periodístico no le preguntó, no le preguntó a nadie. Eh, ¿sabes qué pasó? Eh, tiene que ir al banco. Y le no era un, miedo, no era un buen miedo. momento. Le, le, le dio miedo. Al burgués le dio miedo. No <risa> era un buen momento de salir de banco <risa> el, y meterse en una columna. ¡Hola! Eh, ¿Qué están reclamando más plata? Qué suerte, porque yo no tengo. <risa> <risa> porque me <mirá, risa> acaban de robar. Así que. Pero bueno. En, más o menos en limpio, eh, después de todos los discursos y demás que se dieron. Eh, sí se planteó la, eh, la posición de hacer un nuevo paro a fin de año Y la idea es hacer un paro que no se muevan ni las moscas Así dijeron Sí, exactamente ¿sí? Otra, otra eh... de las cosas que, que de, por las cuales estaban protestando varios dentro Otra de las consignas, digamos, era el tema de la, la, la modificación de la ley de riesgo del trabajo Que uh -huh. está impulsando el kirchnerismo Que evita lo que llaman la doble vía Que es la judicialización de las protestas De las protestas, no, digo, del del pago de, de seguro por accidentes laborales. Digamos. Exactamente. Hola, y la, la frase textual de Moyano fue, el 24 de octubre, que es cuando la, la fecha en la que la norma podría tratarse, uh -huh. el 24 de octubre vamos a rodear el Congreso para evitar que voten esa ley de mierda. ¿Qué tal? Eh? Dijo mierda. Dijo don Hugo. Hijo, es bueno Es un grande, tiene una retórica hermosa Bien sí. elaborada Che, eh, ¿vieron la foto? Si pueden Google googleen, no, o tuiteen A uh -huh. Pablo Michelli en Twitter Es igual a Moyano En la foto de perfil <risa> es igual, pero igual Misma campera, o sea, igual y, y, Igual acá, mira tenemos ¿También estuvo Eduardo Busi o no? Sí, sí Por Eso es lo que... Que... ¿Cómo, ¿Cómo se, se mezclan lo, los actores políticos? ¿no? Es una cosa que... Bueno, se supone que la Federación Agraria siempre fue, digamos, la, la pata peronista de, la, de sí. las federaciones rurales. Sí, sí. Eh, siempre estuvo, digamos, alineada... ¿eh? Está bien, en los últimos años... ...ha sabido hacerle el juego... ...la pata peluda... ...a la, sí, la, peluda. A la, a la sociedad rural, también... Sí, sí. ...pero se supone que, digamos, la Federación Agraria siempre fueron los, los pobres del campo... ...no, además que, se, además que se encarga de, de denunciar un montón de denuncias de, de explotación agraria... Sí, ...de esclavitud, sí. de, de, ¿sí? de trabajo infantil... ¿no? Sí, ...a mí me, me llamó la atención lo que dijo Juan Carlos Schmidt... ¿sí? ...el jefe de gremio de dragado y balizamiento... Eh, casi mano derecha, ¿no? Que dijo, hoy, eh... no vamos a abandonar la isla. <risa> <risa> ese era? No, sí. ese no era. Si quieren <risa> venir, que vengan. Dijo, no somos la oposición, no venimos a cumplir la función de los partidos, no somos conspiradores ni chantajistas, tenemos que construir una alternativa y este es un escalón. Ajá. ¿Sí? Ese, esa fusión de gente. Eh, la verdad que es, como, como coalición, la verdad que no... no, no, no, no. No, no bueno, cuaja. a mí lo que me, no me termina de cuaja. A mí lo que me gusta. Bueno, no sé si me gustó la frase. Sí, no no es la, no es la palabra sí, más feliz sí lo que elegí dijiste, para Sí, ya esto. lo dijiste. Pero me me pareció bueno hacer esto de no venimos a cumplir la función de los partidos, ¿no? Que es algo que debe estar re claro. El, sí, sí. el problema es que. Está claro que ellos no van a cumplir la posición partido. ¿Qué partido te pone de acuerdo? Porque bueno. hay 800. Así que, bueno, ¿qué hacemos? El problema es que son. Da cuenta de, de esto. De, lo, de la... los 800 partidos hay 798 vertientes del peronismo: claro. la UCR y, y, es que, y el es, Partido Socialista. Da cuenta de la, de la destrucción de partidos, que, de la cual venimos hablando ya hace un montón. Sí. Y, y... Y es esto que no puede terminar de cuajar en nada, ¿no? En, sí, en, sí. Bueno, bueno pero, pero todos, sí, es lo mismo pero todos que, son parte del mismo, el mismo, sea, el mismo proceso, el mismo peronismo, <risa> exactamente. Es lo mismo que un poco pasaba cuando fue el tema de, de, de la, del cacerolazo y las marchas y todo eso, que es como que no estaban encolumnados detrás no de, de ningún líder, de ningún partido político ni nada. Uh -huh. Es como que no, no estaban representados por nadie y es así. El sistema político de par partidos, digamos, está medio... Medio partido Sí Medio... Quebrado está, que... eh, sí. está, está en un momento La verdad es que es complicado Va Un momento Creo que en los últimos 10 años Ya está sí, sí. Dentro de, de la política de los 90 La destrucción de los partidos políticos Fue una política de Estado Si querés uh -huh. Pero sí, bueno. eh... Sí. Eh, sí sí sí, sí, sí la la verdad que La, sí, la, la verdad, que, verdad que, lo fue. que sí Y como que, y... Cumplió su fruto, ¿no? Sumó sí, su fruto. Sí. Ahí se nota. Cambiando pues... un poquito el ángulo, vamos a otra de las noticias nacionales de la semana. Finalmente parece que se resolvió el tema de las la protestas de los gendarmes y prefectos. Ajá. Eh, es como que medio que se diluyó, ¿no? Porque estaban protestando hasta el martes, dijeron que no les gustaba la propuesta que les dio el gobierno pero, y al día pero, bueno. siguiente, eh, eh, medio que se diluyó igual. Sí. Un día después renunció Raúl Garré, el, el hermano de, min, de Nilda, la, la ministra, sí. que sí. había que, sido el, supuestamente sí. el autor intelectual del decreto. Sí. Ahora Ahora el ideólogo. Resulta que a Valvedina y Cristina Kirchner ni lo leyeron ni lo no, firmaron. No, no, Lo, lo que me y preocupa. Lo publicaron en el boletín <risa> oficial, o, o sea, sea... Si el jefe de gabinete, si la presidenta de la nación firman sin, sin leer los decretos, me preocupa. Sí. Claro, es que... ¡Eh, qué boludo! mira lo que escriba te ¡Vamos no, a echarlo! Pero, eh, no te lo puedo creer! Esto me hizo firmar, qué boludo. Okay. <risa> <risa> Yo le, se lo mandó por Le mandó la firma por Whatsapp y que la calque. <risa> <risa> el simulcop El simulcop <risa> <risa> Se le cayó una... <risa> Pero bueno eh, Más allá de la renuncia Hubo algo particular que fue que eh, Los eh, prefectos eh, Están como una especie de acuartelamiento Un llamado desde lo que, lo, como, ¿Cómo lo dijeron los, sí, los prefectos? dijeron una palabra medio rara, rara. En periodo de llamadas Sí, sí, Una cosa lo... media rara. El, o sea, la cual técnicamente no pueden salir a la casa. Técnicamente tienen que ir a sus puestos. Y tienen que estar en disposición guardia. Planes de llamada. Planes de llamada. Planes de llamada, Planes de llamada. Exactamente. Muy bien. Pero bueno, ¿y eso también? El vocero de, de justamente el proyecto dijo Esto también es una manera para evitar que, el, que estemos en la calle Que sigamos haciendo un poquito de ruido A mí, a mí la, la impresión... Recordemos que, era, que se cambiaron las cabezas de. Sí, se uh -huh. cambiaron las cabezas y se deben haber cortado unas cuantas De abajo y... que no nos enteramos eh, Exactamente eh, Yo creo que, es, que eso, que el reclamo era justo Ya uh -huh. cuando, cuando fui a hacer la nota ya no era lo que estaban pidiendo Que se cancelara el decreto Me pasó que yo... O sea, al principio dije, no, para estos pibes son unos fenómenos. Y después, me, ¿viste como cuando mirabas al burrito de la selección y decía, ah, hice una de más? ¿No? Eh... Era porque el, el reclamo original era por supuestamente la mala liquidación, que salieron todos a decir, bueno, sí, también tenés razón, tomó mal, ok, sí. sorry. Pero ya después cuando, cuando se empezaron a mezclar otros reclamos, que no dejan de ser válidos, ¿sí? Uh -huh. Los reclamos a realidad que estaban haciendo... Como que ahí es, eh, es donde se empieza un poco a diluir, si querés, eh, sobre cuál es el punto en cuestión, o sea que había gente que estaba de acuerdo, de otra que más o menos, y, y ahí es cuando desde, el, desde el, las mismas cúpulas del poder le dijeron, no, bueno muchachos, acá la, la bardearon. La pregunta es, ¿habría sí. que sindicalizar las fuerzas? En muchos países del mundo está sindicalizada. Está sindicalizada. No sí. acabo de responder la pregunta, que quede bien claro. Exactamente, como dice nuestro pegador Es muy fuerte el sindicato en, en, en muchos otros países y sí. sigo sin responder Te cagan pregunta. a tiros Yo no sé si, <risa> no sé si bueno la, porque no lo reprime ni en pedo No, bueno, pero sin un sindicato para la gorra Como que este tipo de cosas van a seguir pasando Y, y, sí. y ahora exploto por este lado El día que explote por, a ver, El día que le corten algún curro importante a la bonaerense te la regalo eh, igual yo creo que el tema de la ¿Usted las... está diciendo que la se curra? No. Yo creo ah. que la sindicalización... Que... <risa> igual... <risa> <risa> y quiero que me lo busquen en el archivo, ¿eh? <risa> la cinta, <risa> Gonzalito. <risa> digo, <risa> Memo. <risa> esto ya pierde el criterio. Ya no podemos seguir más con esto. <risa> eh, en definitiva, una noticia también que, que se agrega hace un rato nada más. Eh, relevaron, eh, renunció el jefe de, de la Armada, Carlos Alberto Paz. Uh -huh. Que también la Armada tuvo algún principio de, de protesta Que se unió a los prefectos y a los gendarmes y todo Y utilizaron como excusa el tema de, de, la, fragata. de la fragata Libertad sí, que, que quedó varada en Ghana Que poco para, nada tenía que ver Para relevarlo y lo hicieron renunciar, digamos Y ahora designaron a Daniel Alberto Martín Sí, eh, es más, eh, supuestamente le abrieron sumario Para investigar por qué eligieron destino Gana A pesar de que sabemos que teníamos la deuda... ¿Qué carajo tiene que ver? Sí. Nada no, claro. que ver con... Sí, no, Aparte, técnicamente, hacía tres días había igual, salido la noticia... Que de caricia el salsa, hacia, el salsa con eso... Así, hacía oh. tres días que había salido la noticia que técnicamente Moreno dijo que vayan a ganar. Sí. Pero bueno, nada. Técnicamente. Pero bueno, son cosas que, que harán para qué traiga, Que traigan iPad. Y, que lo último que, y lo último que se suma a esta noticia es que un juez podría ser destituido por beneficiar a gendarmes y prefectos con salarios altos. Uh -huh. Sí. Gran parte de la investigación que hizo el Congreso... Eh, sí. perdón por, la, vale. por el sarcasmo, fue que no te puedo creer que toda esta gente tiene los sueldos judicializados no te la puedo creer me estás jodiendo me estás jodiendo ahora me lo venís a decir ¿No? increíble ¿o pareció es, un gastón es, Paul. es como el decreto es como claro, el decreto viste, no te lo podés creer eh, y bueno y técnicamente el, el, el juez Correntino estaría esta mañana en la recta final del juicio ¿sí? que le sigue suspendido no sé la, la localidad por mal desempeño en sus funciones fue denunciado por presunto mal desempeño en sus funciones y esto de, de subirle el, el sueldo a destajo no sé sí porque hay unos reclamos y todo sí, una, sí. Una, una ¿cómo se llama? medidas de amparo y todo cautelares sí, y sí, amparos cautelares y de amparo, para que... y, de amparo y cobraban euros. un montón de, de guita de más y después no se le devolvían nunca <risa> claro. que se le va a hacer cosas Pero que bueno, pasan nada sí. un detalle en definitiva bueno este fue un poco alguna de las noticias que pasaron en la Por semana menos, hubo hubo muchas más tuvimos otro no. montón de cosas que ya calculo que después lo vamos iremos a ir iremos desarrollando Exactamente. Sí, y nos vamos a ir ahora a una pequeña tandita y ya venimos con más you know